Yo no le encañoné, pa' que ella me besara Tampoco lo obligué, pa' que me acariciara Y ahora quiere saber, lo que hubo entre nosotros Yo no voy a decir, mejor yo me hago el ojo y que Carlos Piggy y José Luis Pulido. Y Hernán López Me saludan en San Diego mi compadre Álex Becerra Y a tu perreyeye Y a Javier Fernández Y así recuerdo a la tropilla Que no haga Brin Suena bandón Y guase Meu de Deus Diga ella...